Mis amigos, bienvenidos al show. Comenzamos un nuevo segmento con este programa que recorre la historia de la música, la historia de los intérpretes, de los creadores de música. Y hoy el comienzo con un dúo de folk rock compuesto por Paul Simons y Arthur Garfunkel, artistas muy populares en esa década de los 60. Algunas de sus canciones más conocidas son The Sound of Silence, el sonido del silencio, Mr. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Fuentes sobre Aguas Turbulentas. Además han recibido varios Grammys y se incluyen en el Rock and Roll All of Fame. Crecieron en el barrio de Crenwall Hill en Queens Mayor, fueron compañeros de clase eh iniciaron una amistad durante su infancia que los acompaña hasta el día de hoy. En 1955, Steinhaus compuso algunos temas y le propuso a Garfunkel formar un dúo con tan solo 16 años de edad cada uno. Juntos comenzaron con el nombre de Tommy Jerry, como los dibujitos animados. Empezaron a escribir sus propias canciones en el 57 un caso talento que les escuchó, eh les prometió que lo iba a convertir en gran artista y llegaron a un acuerdo firmando con el sello Bird Records con el que salió su primer álbum. Este vendió 100.000 copias alcanzando el puesto 57 en la de la revista Billboard, incluyendo eh incluyendose en los 10 principales de Nueva York. El 17 de enero del 66 el dúo publica su álbum Song of Silence, producido por la CBS Records, álbum que llegó al puesto 21 en la lista Billboard y el tema, del mismo nombre, estuvo varias semanas como número uno. Aquel año, Seymour y Garrafal que contribuyeron activamente a realizar la banda sonora de la película dirigida por Mike Nixon, El Graduado. Esto les valió en el 69 el Grammy y Mr. Robinson fue galardonada como la mejor grabación del año y Seymour, Seymour y Girlfunker recibieron el premio de la mejor banda sonora original para una película. En 1970 inician una gira por Europa y al final de la misma se separan definitivamente iniciando cada uno sus carreras solistas, aunque en septiembre del 2005 se organiza un concierto benéfico por motivos del paso del huracán Katrina destruyó gran parte del territorio estadounidense y en el que aparecen junto a muchos otros músicos eh, cantando temas clásicos del dúo. El mayo del 2007 se le hace entrega a Paul Simons del premio Grammy en una ceremonia musical acompañada a la entrega del premio entre otros eh figuras destacadas Steve Wonder dice el hombre y el hijo mayor de Paul Simons, a Persemon, quien es un excelente músico. Sin duda la persona más aclamada fue el amigo de todos los sentidos de Gert Funkel, quien apareció en el escenario, le dio un abrazo a su amigo Paul y arrancaron a cantar varios temas clásicos de la etapa de Simons y got a funkel. El comienzo hoy entonces con este dúo maravilloso de la música folk rock norteamericana. Simons y Gert Funkel y este clásico Los sonidos del silencio. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. The case visions softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams i walked alone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 And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one did will stay in the now silence like a cancer grows hear my words that I might teach you take my arms that I might meet you but my words like silence They made and the sign said start it to morning and the words that it was for me and the sign said the words of a prophet are written on a stairway wall como de aquela vez como se si fosse a última Beijo sua mulher como se si fosse a última Me ha conocido como Chico Buarque, es un poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasileño. Nació en Río de Janeiro en 1944. Se conoce principalmente por sus canciones de refinada armonía de obras en parte de Antonio Carlos Jobim y por sus letras que oscilan entre una temática de carácter intimista hasta cuestiones como la situación cultural, ambiental, económica y social de Brasil. Cuenta con más de 50 discos a lo largo de su carrera, el último editado en el 2017, nueve novelas, seis obras de teatro y ha participado de seis películas. Aquí vamos a compartir la Versión del año 1982 en español del tema Construcción, tema que grabó en 1971 y que es de su de su autoría. Chico Clarke Construcción. Amo aquella vez como si fuese última. beso a su mujer como si fuese ultima y a cada hijo suyo cual si fuese el unico y atraveso la calle con su paso timido subio la construccion como si fuese maquina Also en el balcón cuatro paredes solidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mar rico sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Yo su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un naufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Cuentó por el aire cual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un bulto flácido Y agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Fuesse l'ultimo Pesò a su mujer Como si fuese unica Y a cada hijo suyo Como si fuese el prodigo Y atraveso la calle con su paso alcohólico Subrió la construcción Como si fuese solida Alzo en el balcón cuatro paredes mágicas. La vio volar en un diseño onírico. Sus ojos embotados de cemento y trance y todo. Oh, Se oh, oh, oh. sentó a descansar como si fuese un príncipe. Como yo supa con queso cual si fuese el máximo De vio el solio so como si fuese máquina danzó y serio como si fuese el próximo máximo. Y tropezó en el cielo cual oyes música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Termino nel suolo come un punto timido a con i suoi nel mezzo del passeo fa un fragor Muriò a contramano intorpesciendo al pubblico Amo aquella vez como si fuese maquina Beso a su mujer como si fuese lógico Alzó en el balcón cuatro paredes flacidas Sentose a descansar como si fuese pájaro Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo como un bulto acólico por yo a contramano entorpeciendo el sábado por ese pan de comer y el suelo para dormir creí distrupo para nacer permiso para reír me respirar y poder ha de existir dios me pague por esa gran pared de gracia que tenemos que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser de gente para subir y caer, Dios le pagué, por esta pia que un día nos va a durar y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Por la calma postrera que al fin nos va a delimir Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán, un verero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golpo me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi dulcina que es tu amor no es fácil de encontrar y se ver tu caran caramba tanta es el señor suñar que es sueño ma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 Estarás De tu amor no es fácil de encontrar Y saber tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Continuamos con la voz de Sergio Cejas al frente de Los Alpes, banda oriunda de la provincia de Santa Fe, República Argentina, en su aparición eh con el primer disco para el sello Micrófono Argentina en el año 1983. En el año 93 eh justamente Sergio Cejas, cantante y autor de la mayoría de los temas de los grupos Buka Aires Nuevos llegando a Buenos Aires para comenzar su carrera solista. En el 96 se va a Chile, donde se encuentra con Germán de la Fuente, la voz de Los Ángeles Negros, y con Adrián, el voz de Los Dos Negros, hacen una gira por todo Chile y luego retorna a Buenos Aires para convocar nuevamente a los músicos para armar los Alpes. Así es que en el año 2000 aparece un nuevo disco de la banda. En el 2005 graban este tema que fuera popularizado por el cantante español Julio Iglesias. Ese álbum que incluía este tema, Quijote, también incluía otro clásico de los dos. Alpes como fue la nave del olvido. Compartíamos Los Alpes y esta versión de Quijote. Y nos vamos a la voz de Gianfranco Pagliaro. Había nacido en Nápoles en 1941, pero Después se eh, nacionalizó a argentino, ya que vino muy chico a a ese país. Fue cantautor con gran éxito en América Latina. En los 70 fue protagonista de la canción de protesta cantada en castellano. Ha vendido varios millones de discos entre de eh, habla hispana. Eh, editó su primer disco en el 67 cuenta con más de 50 trabajos a lo largo de su carrera participó en 1976 en la película argentina Soñar, Soñar considerada hoy una película de culto que interpretaba a Carlos Monzón y era dirigida por Leonardo Fabio eh, Pagliaro falleció a los 70 años deidad como consecuencia de un paro cardíaco en la ciudad de Buenos Aires. Aquí compartimos al Jean Franco Pagliaro la mala reputación. Yo sé bien que la población Con mala reputación Haga lo que hagas igual Todo lo considera mal Pero yo jamás hice ningún daño Por querer estar fuera del rebaño Ay, ¿por qué no quiere la gente Que uno sea diferente? ¿Por qué causa toda la gente Que uno sea diferente? Todo el mundo de mí habla mal menos los mudos es natural en cada fiesta nacional en la cama me encontrarán pues la música militar nunca me supo levantar y ese debe ser el mayor pecado el de no seguir a ¿Y por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todos me apuntan con este dedo. Menos los mancos que lo perdieron. Si en la calle veo un ladrón perseguido por un señor zancadilla poco al señor, pues seguro que es un ladrón que le voy a hacer, esa es mi desgracia. He nacido para meter la pata. Ay, por qué no quiere la gente que uno sea diferente, por qué causa cor de la gente que uno sea diferente. Todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No hace falta estudiar latín para saber cuál es mi fin. Algún día se cansarán y entre todos me colgarán, pero yo no pienso armar ningún lío. Por que no va a Roma el camino mio Ay por que no quiere la gente que uno sea diferente Por que causa jode a la gente que uno sea diferente Todos vendrán a verme colgado Menos los ciegos Que de aclarado Y el final hoy de este bienvenidos al show con el cantautor argentino conocido como Jairo, cuyo nombre de nacimiento es Mario Rubén González. La propia Marcel Sosa lo consideró como la mejor voz argentina. Antes de los 20 años con su primer álbum editado adopta el seudónimo que lo acompañaría el resto de su carrera a lo largo de su trayectoria ha interpretado más de 800 canciones en castellano, francés e italiano. Cuenta con más de 50 discos y participó de cuatro películas. Cuenta además con numerosos premios en países de habla hispana, incluyendo en el año 98 el premio que le entrega el gobierno de la República Francesa, que lo nombra Caballero en la Orden de las Artes y las Letras. Una de las más altas condecoraciones otorgadas por el gobierno por ese país. También cuenta con un gran mil latino, a la mejor grabación ópera del año 1999. El final hoy con Jairo, este tema titulado Carpintería José, eh, de autoría de Astor Piazzolla, incluido en el CD Los enamorados del año 1982. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levanto a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Un todo iba de maravilla en el hogar de José no se hablaba de otra cosa que del próximo bebé mirando las estampitas nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar En la noche conversaban como lo iban a llamar A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual La dicha se interrumpió, afirman las escrituras Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María Mirando las estampitas nadie puede imaginar Que el esposo de María era capaz de pelear Sí, andibujitos atravesando el desierto. Los dos a punto de entrar en el nuevo testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Al terminar en Belén, un pueblo de cieñas ovejas. Sebre dul la llena, y un montón de casas viejas. Los soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abriría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir dona fatiga por el otro el embarazo José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo Esto es música señores esto es puro sentimiento Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento Mirando las estampitas nadie puede imaginar Que el esposo de María era capaz de llorar.